Un angustio y hoy es martes 23 de abril de 2013 y esto es Berrión Noticias, el informativo de Berriozar y Reatía. Comenzamos con asuntos municipales y es que mañana tendrá lugar el Pleno Municipal del mes de abril. Como de costumbre, el último miércoles de mes se celebrará el Pleno Ordinario Municipal. En esta ocasión se debatirán diversos puntos de interés, como el nombramiento de un abogado y un procurador para comparecer ante un juicio, una modificación presupuestaria y también una moción presentada por el PSN sobre el anteproyecto de ley organizada sobre la mejora de calidad de la calidad educativa el pleno tendrá lugar mañana miércoles a las 6 y media de la tarde en el salón de actos del ayuntamiento y será retransmitido en directo por el portal digital de el propio ayuntamiento berrezar y poreguqui plaza Y no dejamos los asuntos municipales, ya que recientemente conocíamos las cifras de deuda de los distintos ayuntamientos de Nafarroa. berriozar es uno de los dos únicos consistorios navarros con deuda cero. La deuda viva de los ayuntamientos de Nafarroa era de 304,1 millones de euros el 31 de diciembre de 2012, una cifra muy similar a la del año anterior, en el 2011, cuando la deuda era de 305,9 millones de euros, según los datos publicados por el propio Ministerio Español de Hacienda y Administraciones Públicas. Por municipios navarros la deuda del ayuntamiento de Iruña ha aumentado en el último año pasando de 89 millones te, eh, que, eh, de euros al finalizar 2011 a los 105 millones de, de que tenía a 31 de diciembre de 2012 esta subida contrasta con las cifras de otros ayuntamientos como el de Cizur Mayor o el propio Berriozar que han pasado prácticamente de un millón en 2011 a cero Y hablamos ahora de educación. El Colegio Mendialdea 1 po podría implantar una jornada continua para el próximo curso escolar 2013-2014. Casi un centenar de padres y madres del alumnado del Colegio Mendialdea 1 de Berriozar asistió la semana pasada a una reunión con el profesorado del centro para conocer de primera mano el proyecto de jornada continua que ha elaborado para el próximo curso escolar 2013-2014. Si se aprueba y sale adelante será el primer centro escolar de primaria con jornada continua en la Comar de iruña Según justificaron desde la dirección del centro, este curso, debido a la, su a la supresión del transporte escolar de Berrioza, en Berriozar por parte del Departamento de Educación, las familias han asumido cambios que les han repercutido tanto económicamente como en la propia organización de los horarios. Por este motivo, el profesorado ha defendido el proyecto de jornada continua para favorecer una mejor conciliación de la vida laboral y familiar y permitir una mayor flexibilidad en los horarios de las familias, teniendo en cuenta la variedad de casos que existen en un centro de más de 600 alumnos y alumnas como el de Berrezar. Pasamos directamente al bloque dedicado a las noticias deportivas y hablamos de un festival benéfico de pelota que se jugará el próximo sábado en Berriozar en favor o a favor de los niños y niñas con discapacidad o con trastornos psíquicos. El próximo sábado 27 de abril podremos disfrutar en el frontón del poli Poliportivo de Verghezar de un festival de pelota benéfico organizado por la asociación Chochochoa una asociación sin ánimo de lucro creada recientemente en nuestro pueblo. El festival comenzará a las 5 de la tarde con la participación de la Escuela Municipal de Pelota re que realizarán una que re realizarán diferentes exhibiciones para continuar posteriormente con un partido de pelotas autaris profesionales. La entrada a dicho evento costará 5 euros y la recaudación se destinará a la adquisición de materiales para la elaboración de terapias alternativas destinadas a niños y niñas con discapacidad o con trastornos psíquicos. Y otro campeonato, otro torneo que sin duda dará que hablar, es el 24 horas de Berriozar, para cuya inscripción hoy mismo se abre el plazo. El plazo para participar en esta vigésima sexta edición de las 24 horas permanecerá abierto hasta el 15 de junio. Para inscribirse, los equipos de un máximo de 15 jugadores deberán abonar una cuota de 110 euros. Más información en la dirección electrónica vazquez1810 arroba hotmail.com Y aunque por poco tiempo también, abierto, también está abierto aún el plazo para inscribirse en el torneo de Fútbol Sala. El plazo para inscribirse en el torneo de Fútbol Sala organizado por el Club Medialdea y el Ayuntamiento de Berguésar finalizará el 30 de abril. Se permite un máximo de 15 jugadores y la cuota a pagar por equipo es de 160 euros. Para recabar más información se puede también dirigir a la misma dirección del correo electrónico citada anteriormente, vazquez1810.com. Y ahora echamos un vistazo a los resultados de los equipos de baloncesto de Mendialdea. Vamos a ver los resultados de los que disponemos, ya que hay partidos aplazados, hay otros de cambio de fase, esos no los mencionaremos. Veremos los que sí se jugaron. El cadete masculino del Mendialdea Quirol del Cartea se enfrentó al Valle de Egües y venció por 39-51. a 51. El infantil masculino jugó contra Tafaya en el colegio Mendialdea y ganó 51-30. No tuvieron tanta suerte las chicas del preinfantil femenino, que jugaron con ...contra Oberena en Cizur Mayor y perdieron por 22 a 19... como cada día, hablamos ahora de la información meteorológica, la situación mejorará a lo largo del día de hoy, tendremos cielos poco nubosos desde la mañana y notaremos cómo las temperaturas ascienden y superan los 15 grados centígrados. Y esto ha sido todo en lo que respecta a nuestro boletín informativo de hoy, más información en próximas ediciones en el 100.8 de FM o a cualquier hora por internet en eguzquiplaza.net.